Pero nos venimos para, para Buenos Aires otra vez y vamos a charlar con el legislador porteño mandato cumplido, en realidad el ex legislador sería, el mandato cumplido, no, no, no, no entiendo mucho como a veces los legisladores se, se hacen llamar así, vamos a charlar con Facundo de Filipo, la simplificamos, del colectivo por la igualdad. Facundo, bienvenido aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muy bien. Eh, porque esto de mandato cumplido parecería ser que si sí, no son legisladores y que entonces ahora no hacen nada. Este, <risa> así que mejor, digamos, vamos a charlar con él. Sí, ex-legilador, sí. Ahí mismo. está, ex-legilador. Eh, a ver, ustedes están impulsando varias campañas que tienen que ver con Buenos Aires. En, en general, este ahí nos llegó una gráfica que dice, Buenos Aires una ciudad para quienes puedan pagarla. ¿Cómo, cómo es eso? No es una ciudad para todos, parece. No, no, eh, no lo no es, lamentablemente hoy, y va a dejar de serlo seguramente cuando se se lleven adelante las leyes que están terminando de acordar en la legislatura porteña, el bloque del macrismo, que claramente siempre pretendió eso de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que sí nos llama la atención es el bloque del digamos del kinderismo, que en la, en la actualidad lleva un marco de acuerdo con... Con el pro para sacar una serie de iniciativas, una serie de leyes vinculadas a, a los negocios inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires que son sinceramente muy alarmantes y que desde que yo digo, conozco la política de ciudad y desde que lo puedo analizar a la vuelta a la democracia es el paquete normativo más perjudicial de mayor entrega de patrimonio público del sector privado y que obviamente va a desencadenar en, en la expulsión, en el, en el proceso de gentrificación, en la expulsión de los sectores populares de la ciudad. Uh -huh. eh, esto que estás contando está en el marco de, de la campaña por el por el derecho a la ciudad, digamos. O sea, ¿es, ¿Es la misma sí. campaña o son dos cosas distintas? No, no, tiene que ver, a ver, nosotros como organización social estamos ya hace mucho tiempo articulando con otras organizaciones y con grupos Eh, político partidario eh, una serie de iniciativas vinculadas a la necesidad de poner en, en el tapete la discusión del acceso a la ciudad digamos eh, de, de, de que los sectores populares puedan tener el derecho a vivir a, a, a conformar su familia a desarrollar su actividad productiva su actividad cultural en el marco de la ciudad de buenos aires las urbes a nivel mundial. Eh, tienen esta, esta, digo, este síntoma ¿no? este síntoma de expulsión de sectores populares que se ve reflejado en, en muchas grandes ciudades del mundo y, y también en América Latina desde la asunción del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires el macrismo, digo, hay que, hay que saber bien qué es el, el macrismo es un grupo empresarial que toma la Ciudad de Buenos Aires que tiene una forma política o partidaria pero en realidad es un grupo empresarial que está llevando paulatinamente adelante estas iniciativas que siempre las pensó para la ciudad, que es la privatización de las cosas públicas. Cuando nosotros detallamos esto es importante remarcarlo. Estamos hablando de la venta de tres terrenos en la ciudad de Buenos Aires para la creación de torres y negocios inmobiliarios. Estamos hablando de la habilitación de dos nuevos shoppings en tierras estatales. Estamos habilitando hablando de lo que es el desarrollo de la Dubái Argentina, que es el megaemprendimiento que tiene IRSA, ...en la ex deportiva de La Boca... ...estamos hablando de lo que es... ...la isla de Marchi... ...muy vecino a este desarrollo... ...que viene a favorecer también... ...y a mejorarle la, la, la vista... ...al desarrollo de Irsa... ...a su vez de que también es en sí mismo... ...otro gran desarrollo inmobiliario... ...todos tendientes a tributar... ...a los grandes jugadores... Eh, ...financieros... ...inmobiliarios que hay en la ciudad de Buenos Aires... ...principalmente a la empresa Irsa... ...por lo, por lo tanto... Digo, lo que nosotros cuestionamos es que la política pública de la ciudad se debata en torno de los intereses que tienen pequeños grupos económicos, eh, pequeños en cantidad, grandes en, en volumen de, de, de negocios y, y de dinero, pero claramente eh, no, no, no legislan para solucionar los problemas de los sectores populares. Estamos a días de que se cumplan dos años de lo que fue el proceso del parque indoamericano, donde el Estado Nacional y toda la ciudad permitieron poner ambos un peso cada uno para solucionar los problemas habitacionales de las 4.000 familias que lo tomaron. Hasta ahora no se sabe y no se ha tenido respuesta a una sola familia. Por lo tanto, lo que estamos planteando sinceramente es esto. Uh -huh. Digo, la... Y aparte de lo contradictorio del discurso de, de, del gobierno nacional y los sectores generalistas, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que discursivamente hablan de, del campo nacional y popular, y que en realidad la ciudad está jugando lisa y llanamente con los sectores concentrados de, de la economía inmobiliaria. Claro. Eh, vos sabés que el, el lunes no anduvimos por ahí con Euge por la Reserva Ecológica, hacía bastante que no íbamos, pero nuestras panzas este, <ríe> requieren largas caminatas en, en este tiempo, eh, y la verdad es que uno desde la Reserva Ecológica, mira, hace un espanto, es eh, un, una torre atrás de otra, hacía mucho mucho tiempo que no veía la ciudad desde esa perspectiva desde el río digamos y me encontré con una con una ciudad realmente muy cambiada y desagradable diría no a lo que era antes que uno se encontraba en ese lugar justamente donde la, la vegetación y, y este y el, y el estar con la naturaleza eran algo este, realmente lindo ahora vos te encontrás con que estás este entre árboles pero a la vez tenés unas torres gigantes mirándote no Bueno, esa es parte de la discusión, ¿no? Se está se está creando una ciudad, eh, primero, que, que limita el acceso al río. Es una ciudad que no, cree, no crece de cara al río. Eh, hay antecedentes ya de, de conflictos en, en lo que es la costanera norte, de, de, de privatizaciones mal hechas. De hecho, nosotros ahí tenemos como colectivo acciones judiciales planteadas, ya ganadas en, en, en primera instancia del de la ciudad. Por ejemplo, ahora para recuperar el camino de Sirga, que es el camino costero, ...que bordea a lo que es Costa Salguero... ...Costa Salguero es un desarrollo... ...generado hace casi 15 años... ...donde se edificó una mini ciudad... ...con hoteles, con centros de convenciones... ...con eh, oficinas, con estacionamientos... ...con boliches... Eh, ...en una zona que supe ...o sea, la, la zonificación de eso es UP... ...urbanización parque, eso debería ser un parque... ...y fue concesionada... Eh, por ...por el manejo turbio de la política... Eh, a, a este desarrollo inmobiliario Bueno esto es lo que está pasando en el resto de la ciudad. El desarrollo de Irsa, la lasión deportiva de la boca, la Dubaya de la Dubai argentina, eh, que está en frente de la reserva ecológica, por ejemplo, no respeta el Tratado Ramsay en el cual está inscrita la reserva ecológica, por el cual no se podría llevar un desarrollo inmobiliario de esa escala en frente de la reserva ecológica. Eso atenta claramente contra la reserva ecológica, aparte de que tiene una serie de puntos complicados que es, por ejemplo, inundar un canal que limita entre lo que es el barrio que planifica la empresa de ahí y la Reserva Ecológica para hacer un calado profundo para que puedan entrar en embarcaciones y que eso también inundaría parte de la Reserva Ecológica y a su vez eh, parte de la Villa Rodrigo Bueno, que también es eh, partícipe de este conflicto porque está vecina al desarrollo de Ibiza. Facundo, gracias. No, por fuerte facundo di Filippo, del colectivo por la igualdad ex legislador porteño están construyendo desde el colectivo por la igualdad con otras este, organizaciones en una eh, en una especie en una especie de armado partidario este bueno que otro día que tengamos más tiempo le podemos preguntar bien hacia hacia dónde va no eh, pero con, con estas cuestiones que, que vamos escuchando está claro que la mirada sobre la ciudad tiene que ver con cuidarla un poco de esta cuestión de la de, de, de la voracidad empresarial, ¿no? Y como decimos siempre, está bueno que este programa que se escucha no solo en Buenos Aires, sino en, en, en otras provincias, a través de, de todas nuestras radios amigas que escuchamos hace un ratito en el separador, sepan cómo se vive en la ciudad de Buenos Aires, porque... Eh, digamos, es un modelo eh, que se va a nacionalizar seguramente en las próximas elecciones o habrá un intento de hacerlo y está bueno que sepan estas cosas.